Bueno, yo soy Pablo Jiménez, Secretario General de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Eh, nosotros presentamos eh, un proyecto eh, de reforma del artículo 11 eh, de una manera conjunta. Trabajamos de manera colectiva eh, en primer en un primer tiempo junto con la CTA de los Trabajadores en un proyecto colectivo de reforma entera de la Constitución. Y después en particular nosotros junto con el Sindicato de Prensa de Rosario, que está acá Edgardo, Carmona, que es su Secretario General, también con la Universidad de Rosario, con el Instituto Superior Número 12 de Periodismo de Acá y de Comunicación de Santa Fe, el Instituto Superior Número 8 y Farco, y otras entidades y organizaciones que adhirieron a este proyecto. Es un proyecto que se ha trabajado de manera colectiva y de alguna manera quiere representar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, a todos los periodistas, a todos los que trabajan en comunicación en la provincia de Santa Fe. Así que es un proyecto que este, está trabajado, está discutido y ya tiene un debate previo. Eh, para nosotros hay varios puntos que menciona este proyecto. Eh, Algunos de los principales vamos a exponer ahora, pero hay otros que también nos gustaría en algún otro momento, en otra oportunidad poder discutir. Eh, pero básicamente eh, algo que queremos hacer hincapié son en la posibilidad de que... Eh, el Estado contemple y garantice en un primer punto los medios públicos. Para nosotros son fundamentales que haya medios públicos en la provincia y que sea el Estado el que garantice su funcionamiento. Y además que eh, la pauta oficial que, maneja, eh, que se maneja desde el Estado también esté distribuida, pero no solamente a los medios que tienen fines comerciales, sino también a aquellos medios que se han conformado de otra manera, como los el sector cooperativo, los compañeros del sector autogestivo, eso creemos que tiene que estar de alguna manera mencionado en, la, en nuestra nueva constitución porque es una nueva realidad de conformación no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino también son nuevas formas en que se ha organizado la comunicación. Y por ende, pretendemos que... Eh, Eh, a través de esta diversidad y esta pluralidad no haya ni monopolios ni oligopolios en la provincia, tendencia que en los últimos tiempos estamos viendo como peligrosa y eso no favorece la posibilidad de que tengamos una diversidad de voces y una amplia participación de todos los sectores en la comunicación.